Y lentamente vamos acercándonos a celebrar solemnemente a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, patrona de Formosa a lo largo y a lo ancho de nuestra querida provincia. Y qué lindo es poder celebrarla, recordarla como la Madre de Dios, Madre nuestra. Ella que siempre está entre nosotros y con nosotros en este día de su novena pareciera providencial las lecturas ya que el tema que nos toca profundizar es el rostro de la parroquia misionera perdón, misericordia y amor recíproco y el evangelio es muy providencial porque así como Jesús hace una especie de lamentación invita a la conversión a las ciudades especialmente en aquellas en la que anduvo y que las mismas se han comprometido no solamente de palabras sino también de obras, por el anuncio del reino de Dios. Pareciera una lamentación, pero al mismo tiempo es un llamado, una invitación a la conversión. Corazain, Besaida y Cafarnaum habían sido testigos privilegiados de la acción misionera de Jesús y de su comunidad de seguidores. Sin embargo, el peso de las tradiciones, como así también de la autosuficiencia, les impidieron captar la novedad que Jesús le comunicaba. Su responsabilidad ante el juicio de Dios será mayor en comparación con aquellas ciudades que es símbolo del poder económico y de una vida humana pagana Tiro, Sidón y Sodoma Mateo dirige estas palabras De Jesús a una comunidad cristiana Siempre necesitada de conversión Si la razón de ser de la iglesia Es estar al servicio del reinado de Dios La conversión a los valores de su reinado Debe ser la actitud permanente del discernimiento para no traicionar la misión de Jesús. Esta es la conversión a la que están llamados todos cristianos y cristianas. Esta conversión implica muchas veces renuncia a nuestra manera de ser, de pensar e incluso de concebir, la vida, de sentirla, ¿no? y ponerlo todo en mano de Dios, pidiendo permanentemente la luz, el discernimiento de la razón y de la fe. Los dones que recibe una persona o una comunidad son para que nuevamente sean donados, son a la vez don y compromiso. Cuando más es, se recibe, más se tiene que dar. Y allí estamos nosotros, como cristianos, como comunidad, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, de Formosa, como diócesis, como iglesia. Muchos dones hemos recibido. ¿Cuántos dones, no? Y cuánta manifestación de la presencia de Dios, sobre todo a través de nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Ella que siempre está, como decía, en nuestra vida, en todo momento, en toda circunstancia, en las alegrías, en los dolores, en el sufrimiento, en el llanto, está también en los logros y fracasos, en la felicidad e infelicidad de todo ser humano. Ella nos indica el camino que es Jesucristo. Él es el único que nos llevará hacia la felicidad, hacia la conversión permanente. Dios quiera que Jesús no solamente por nosotros, por ser malos cristianos o llamarnos cristianos porque el cristiano es aquel que pone de manifiesto con su palabra y sus obras ¿eh? lo que cree lo que vive cuántas cosas hermosas hemos recibido de maría no maría del Carmen y así también a través de muchísimas advocaciones que En definitiva nos recuerda a María, Madre del Perpetuo Socorro, Señora del Carmen, Virgen de Itatí, en fin, infinidades de advocaciones o nombres, ¿no? En fin, nuestra Madre, María Santísima, en este tiempo que resta de su novena, nos ayude a convertirnos, a mostrar eh, en esa Iglesia Ese rostro misionero de Jesucristo. Que cada uno nos impliquemos en la misión de Jesús. A veces decimos, basta con ser responsable eh, o colaborador. El cristiano no solamente tiene que ser responsable y colaborador en un área de su parroquia, de su comunidad, sino que tiene que estar comprometido. Quiera Dios entonces que a través de este compromiso se manifieste en nuestra vida el perdón, la misericordia y el amor recíproco, aquello que Jesús nos enseñó y nos pide en este día y a lo largo de nuestra existencia. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros, que así sea.